Lección 1. Ejercicio 16. A. ¿De dónde eres? Vivo en La Habana. Soy cubana. B. ¿Dónde vive usted? En Nueva York, pero soy peruano. C. ¿Sabes de dónde es Felipe? Sí. Creo que es venezolano. D. ¿Cómo te llamas? Me llamo Ana Berta. Soy uruguaya. E, ¿Hablas español? Claro. Soy nicaragüense. ¿F? ¿Qué idiomas habláis? Hablamos italiano, francés y naturalmente español, porque somos colombianas. ¿G? ¿Cómo se llama usted? Me llamo Margarita Bustamante. Soy boliviana. Vivo en La Paz. ¿H? ¿Sois de Perú? No, somos ecuatorianos. ¿Y? ¿Ella estudia español? No, ¿qué va? Habla español porque es argentina.